hactor celebrar cumple 10 años y veíamos que había dos razones principales para, para celebrar estos estos 10 años por un lado el hecho de cumplir este décimo aniversario para nosotros ya es un es un honor y una suerte sabiendo cómo cómo es la situación ...sobre todo en Iluñería... ...que es prácticamente imposible organizarnos ahora... ...ya no sólo a nivel un poco reivindicativo... ...sino incluso a nivel cultural, ¿no?... ...entonces es un, pensamos que cumplir estos diez años... ...será un motivo de celebración más que suficiente... ...pero por otro lado además... ...vemos cómo la, la situación en la que estamos llegando... ...en Euskal Herria... ...la situación represiva a la que hemos llegado... ...con máximos históricos de presos y presas... ...a lo largo del 2008... ...con la represión más eh, aumentada que nunca... ...más grande que nunca y con la dispersión también que lejos de bueno lejos de suavizarse cada vez es más violenta y más más grande también nos obligaba a hacer un esfuerzo especial de cara a este a tor número 10 ¿no? por lo tanto eh, eh, nos hemos eh, nos hemos comprometido a organizar una cosa de, de una gran magnitud que hasta ahora no habíamos hecho nosotros y lo que va a ser el tor 10 pues se puede ver en el, en el vídeo que que emitimos. Será una fiesta gigante de la solidaridad. Eh, tendríamos que incidir, sobre todo, más que nunca, que si a Torchulli sale adelante es gracias a la implicación por una parte de cientos de personas que van a estar ayudando desinteresadamente para que salga adelante. Y por otro lado, eh, del mundo de la música, que también... ...está aportando su granito o su, o su gran grano de arena... ...porque tenemos que decir que todos los grupos... ...que actúen en la Torchu 10... ...van a hacerlo sin cobrar nada... ...solamente van a van a recibir el concepto de gastos... ...que les surja el desplazamiento... ...por lo tanto, queremos agradecer también... ...a, a todo el mundo de la música, a todos los grupos... ...que son ya 23 los que nos han confirmado... ...su presencia en la Torchu 10... ...pero que sabemos que van a ser más... ...ese, ese esfuerzo y ese compromiso que han demostrado... ¿no? Eh, hay varias cosas todavía que definiremos en los próximos meses, pero ya tenemos claro que va a haber varios espacios de música donde tengan cabida todos esos grupos y no solo en la Torchu 10 ni en ninguna torcha, pero especialmente a Torchu 10 no va a ser solo un festival de música, sino que también va a haber eh, lógicamente eh, queremos que haya un reflejo de esa solidaridad que, que el pueblo de Escalerría, no solo Escalerría, sino todos los pueblos tienen hacia sus hacia los represaliados. Por lo tanto, eh, eso será, habrá, como digo, ese reflejo, lo concretaremos en muchas cosas que colmarán de actividades ese fin de semana de junio. Por lo tanto, no solo habrá música, sino también habrá charlas, habrá talleres, habrá, de positiva, habrá pases de vídeo, bueno, pues habrá un montón de cosas para, para surtir ese fin de semana de, de actividades también que dejen constancia de, de lo que suponen los represalados para este pueblo. Queda mucho trabajo por hacer, cinco meses por delante, pero no nos cabe duda de que con el compromiso que ya ha demostrado mucha gente y el que está demostrando, pues somos capaces de sacar adelante esta apuesta y, y muchas muchas más, ¿no? Y, y apuestas de más manos estas. Por lo tanto, no, pues muchas gracias a todo el mundo que se lo está trabajando muy en serio y animar a la gente a que siga en esa línea y a que venga la Torchudier.